Buen día a todos este, Hoy nosotros estamos presentando un acuerdo que Un proceso de acuerdos que ha ido estableciendo El Instituto Tecnológico de Olavarría La Cámara de la Piedra Empresarios locales de la, de la minería Con la Politécnica de Madrid Que es eh, la escuela de minería más antigua de, de España Por lo menos sí. Y que tiene que ver con un desafío Que hace un tiempo atrás Creo que no más de un año atrás nos planteamos en el encuentro de áridos que se realizó en la ciudad de Mar del Plata y que tenía que ver con la posibilidad de concretar en, desde nuestra ciudad, en nuestra ciudad una tecnicatura en minería que aporte eh, a la ciudad tal vez lo que le ha faltado en estos 130 años de historia de la minería que es un conocimiento preciso, una formación precisa de personal, de recursos humanos vinculados a la, a la minería a lo largo del tiempo había una impresionante... Eh, formación y esfuerzo formativo de parte de las empresas y la verdad es que el Estado tenía que participar en esto porque es la principal actividad productiva de nuestra ciudad. Ustedes saben que Olavarría tiene un modelo económico diversificado, estamos este, bien en la metalmecánica, en el transporte, en los servicios, en lo que es seguramente en el futuro el polo agroalimentario, pero la minería no deja de ser nuestro principal componente del PBI local. Así que bueno, felizmente tuvimos el acompañamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires Para que hoy la tecnicatura sea una realidad Estas cosas no suelen suceder tan, de manera tan rápida Y en esto debo agradecer a la Dirección General de Escuelas Al Consejo General de Educación de la provincia Que ha hecho que hoy esta carrera esté en funcionamiento Que el día 5 de abril comiencen las clases Que ya tengamos 40 inscriptos Y un agradecimiento muy particular a las empresas locales vinculadas a la minería A las grandes, a las chicas, a... a la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires y a la pequeña Cámara, que es la Cámara de los Productores Locales, que ha puesto un aporte económico que le sirve a, a la posibilidad de concretar efectivamente esta carrera, esta tecnicatura a partir de este año. Y quiero re, re, este, destacar la presencia bueno, de, de Sebastián Pérez, nuestro Director Provincial de Minería, eh, la presencia del Director Nacional de Minería, que nos da la dimensión de la importancia que esto tiene para la minería en el, en el país, de la posibilidad de instalar esta carrera eh, aquí en, en Olavarría, eh, y además de dejar abiertas las puertas para poder trabajar con un país como es España, que tiene eh, una amplia trayectoria en, en lo que es la producción este, minera parecida a la que nosotros tenemos en nuestra, en nuestra zona. Así que, bueno, les dejo la palabra a ustedes, agradecerles la presencia en... en nuestra ciudad, nos habíamos conocido hace un tiempo atrás en el en, en Mar del Plata y la verdad que de aquella charla a ver hoy eh, con este esfuerzo conjunto del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del ITECO de los empresarios locales eh, el aporte y el empuje de la Dirección de Minería de la Nación y de la provincia, estar hoy eh, ante esta posibilidad concreta de contar ya con los primeros 40 inscriptos iniciando las clases en el, en el ITECO los próximos días, es este motivo orgullo para nosotros porque cierra lo que tiene que ser eh, dentro de los modelos productivos que tiene que tener una ciudad el aporte del conocimiento el aporte de la empresa el aporte este, del estado a la a la mejora de los procesos y de la de la de la de los procesos de de producción de una de una localidad así que bueno de mi parte muchas gracias por por la gracias. presencia que se hayan tomado la molestia de venir hasta acá y que esta relación este con ustedes sea fructífera para para ambas partes digamos no muchas gracias señor intendente no sé si ustedes explican un poco los los términos de la relación ¿Tiene bueno. algo? Bueno, después de lo que dijo el señor intendente, yo creo que vuelgan las palabras. Nosotros, como Estado Nacional, apoyamos decididamente este emprendimiento que ha realizado el Instituto Tecnológico de la Barría y la cooperación a través de la Universidad Politécnica de Madrid, una universidad señera, no solamente en España y en Europa, sino en todo el mundo. Creemos que la formación de recursos humanos, ¿no es cierto? con salida laboral hacia los recursos que se pueden aprovechar de la zona, es lo más lógico y lo más necesario para que esa gente que hoy se capacita en el tema minero sean los principales defensores de lo que es nuestra actividad. Sabemos lo que está pasando no muy lejos de acá, donde en Tandil se está a través de un ambientalismo exacerbado queriendo prohibir las actividades mineras en forma este, total. Eh, La Argentina es muy grande, tiene muchos eh, tipos de minería. Eh, a Olavarría le toca la minería que realmente conoce el país y conoce a los ciudadanos, que es la minería de la construcción, de las rocas ornamentales, de las rocas de aplicación. Este, tiene mucho que decir y mucho que ha aportado. Por lo tanto, le deseamos a esta primera camada de técnicos en minería este, un desarrollo venturoso ...y que sean muchos más los que se vayan sumando... ...estamos casi seguros... ...que estamos de que se van a empezar a sumar... ...gente de otras localidades... ...y esos van a ser los principales propagadores... ...no es cierto, del desarrollo de una actividad... ...que es necesaria para la humanidad. Muchas gracias... ...señor Intendente, señor Director Nacional... ...bueno, yo represento a la Escuela de Ingenieros de Minas... ...de la Universidad Politécnica de Madrid... ...soy el director de la escuela... ...y tuve la fortuna de encontrar y tener una conversación con el intendente... ...como él acaba de decir, en, en, una, en un congreso de áridos que se celebró en Mar del Plata... ...en noviembre del 2008, 8. así es. Y a partir de ahí, con mucha rapidez, se generó esta primera idea que allí se esbozó... ...pues dio lugar a que se haya podido, en un plazo relativamente breve... ...abordar el, el estudio de esta tecnicatura... Eh, la escuela de minas como se ha dicho es una escuela muy antigua de hecho es la cuarta más antigua del mundo se creó hace 231 años en 1777 y por lo tanto pues tenemos una larga historia en el desarrollo de la minería europea que se generó hace siglos y que se ha venido desarrollando hasta la fecha de hoy la minería en los países americanos como no puede ser de otra manera encuentra en muchas ocasiones los mismos problemas adaptados a nuestro siglo ...que en siglos anteriores se encontraron en Europa... ...y por lo tanto... ...yo pienso que nuestra experiencia puede ser de utilidad... ...y sin remontarnos tan lejos... Eh, ...la Universidad Española está sometida... ...a un proceso de cambio muy intenso... ...para adaptarse al entorno europeo... ...y eso nos exige estar permanentemente... ...transformando nuestras enseñanzas... ...y adaptándolas como es lógico... ...a las exigencias del sector productivo... ...en nuestro caso del sector minero... ...por lo tanto yo agradezco muchísimo... ...a la Intendencia, al señor Intendente y también al Director Nacional y al Director Provincial... La, ...la buena acogida que hemos tenido en la iniciativa que en aquel momento se expresó... ...de que la Escuela de Minas pudiera colaborar mediante la impartición de una tecnicatura en Olavarría... ...nos pareció una iniciativa extraordinariamente importante... ...y de una forma especial también, como ya ha dicho el Intendente, quisiéramos agradecer a los empresarios... porque sin, sin su apoyo y sin la manifestación de su necesidad nosotros no podríamos estar aquí, no tendría mucho sentido creo que para, para Olavarría todo lo que se ha dicho coincido absolutamente con lo que se ha expresado para Olavarría es una oportunidad de sistematizar, de ampliar de dar una formación mmm, más sistemática si se quiere no mejor porque los conocimientos están ya En, ...en los empresarios que están trabajando... ...pero de una forma más sistemática tal vez... ...a los jóvenes que, que sigan la tecnicatura... ...y en eso queremos colaborar. Eh, yo me felicito y, y creo que... Y ...agradezco profundamente la oportunidad... ...que se da a la Universidad Politécnica de Madrid... ...y en particular a la Escuela de Ingenieros de Minas... ...en participar en este proyecto tan interesante... ...tan, tan necesario y tan bueno para... ...para la República Argentina... ...y para la provincia de Buenos Aires... Creo que nuestra vocación de escuela está no solamente enseñar a nuestros estudiantes, que son unos 1.200, sino extendernos y colaborar en el desarrollo minero o en el desarrollo industrial de otros países y en, esa, en ese esfuerzo pues estamos desde hace años. Y esta es una oportunidad magnífica de hacer amigos, de conocernos con personas que, con las que somos colegas y con y las que trabajamos en los mismos temas en otros países del mundo. Y esa oportunidad, como una vez más lo digo, se debe a la magnífica recepción que hemos tenido tanto en el, en el Gobierno provincial como en, el, como en la Intendencia y en el Gobierno Nacional. Y, por supuesto, los empresarios. Sin que todos trabajemos en el mismo sentido, esto no sería posible. Estoy seguro de que la tecnicatura será un éxito y mucho más allá de la formación de unos técnicos, que por supuesto es muy buena, se ampliará a la... Eh, ...realización de reuniones... ...y de debates sobre temas importantes... ...de la minería en la región... ...en la cual en estos debates participaremos... si nos lo permiten con mucho gusto... ...aportando nuestra experiencia... ...muchas gracias. Seba, a crear, ¿hablado de carrera? Bueno, para el gobierno de la provincia... ...esto también es, es, es un evento muy importante... Eh, Por eso la provincia le ha dado tanta celeridad al trámite y en, en menos de un año hemos tenido aprobado por parte del Consejo de Educación Superior la carrera. Es importante que se haga esta carrera también en Olavarría como símbolo minero de la provincia y como trayectoria minera. Y también inaugura una forma diferente de abordar eh, los temas en los cuales están vinculados el gobierno local, el gobierno provincial, el gobierno nacional, a través de su relación con la Escuela Politécnica de Madrid, y... el empresariado tanto el PYME como el gran, los, las grandes empresas de la barría que han participado activamente en el desarrollo de los temas y de las currículas porque son las mismas empresas los que necesitan estos recursos humanos formados entonces en un proceso de participación en el cual participó también la agencia de desarrollo local este, se discutieron y se definieron las currículas de la carrera de esa manera así que me parece que en todo sentido es un hecho importante, es un hecho trascendente para la Barría, para la minería de la Barría y inaugura quizás eh, una manera de definir políticas sectoriales eh, en las que participan todos los involucrados del sector así que desde ese punto de vista y ayer se vio reflejado en la cena de camaradería que, que se les brindó en el IT, con el cual estuvieron representantes de las de todo el mundo el sector empresario minero de la Barría. este es un reflejo de, de la sinergia que ganó la barilla para ...para avanzar en esta tecnicatura... ...que aparenta ser muy auspiciosa... ...hay más de 40 inscriptos... ...hay chicos... ...hay inscriptos... ...por parte de, de personal que hoy está ocupado en las empresas... vinculadas al sector minero... ...hay recursos humanos de empresas que no están vinculadas directamente al sector minero... ...sino que son empresas de servicios... ...hay un número importante de chicos que han egresado del secundario... ...que creo que son 11 o 12 que ya se han inscrito en la carrera de minería... ...y también tenemos cuatro o cinco mujeres... han optado por esta carrera. Me parece que es un abanico este, interesante y diverso que, que ha optado por esta carrera, que es su primera edición, con lo cual el número de más de 40 inscritos me parece que es un número muy promisorio de cara al futuro. Y bueno, y es muy importante la experiencia que nos va a traer España con su carrera de más de 200 años allá y con una minería que lleva No sé, mil años en España más Cuatro mil, casi cuatro mil Y con todo, unos, con todo una, un camino recorrido eh, de, la, de la relación de la minería Con el, con su, el sector empresario y, y en su relación con la comunidad Que creo que para los tiempos Que estamos viviendo mm. en la provincia y en la región eh, Nos va a ser de mucha utilidad Así que Me parece que son todas buenas noticias sí. Y un gran desafío para todos De que esto sea exitoso Y que estoy seguro que lo va a hacer. Muchas gracias. ¿Cuál va a ser la, la participación que va a tener su, su, su institución en la carrera nuestra específicamente? ¿Va, va a revisar currículas? ¿Va a no, no. profesionales? vamos a se, se ha establecido un plan conjunto eh, en el cual la Universidad Politécnica de Madrid participa en aquello que se le demande, pero en particular en la construcción del currículo, es decir, en la... ...aportamos nuestra opinión sobre... ...qué asignaturas son las que... ...a las que se debe dar mayor o menor énfasis... ...según nuestro punto de vista, lógicamente... ...son los... ...es el ITECO quien tiene que decir qué carrera quiere hacer... ...pero nosotros aportamos nuestra opinión... ...y luego aportamos profesores... ...que pueden venir a impartir determinadas asignaturas... ...o a intensificar aquellas otras... ...junto con... ...profesores locales... ...puede haber movilidad estudiantes... ...es decir, puede haber estudiantes que... cursen una parte de su titulación en Madrid. Puede haber aportación de estudiantes nuestros que vengan a desarrollar pasantías en eh, empresas locales y de esta manera también beneficiarse de la, del gran tejido industrial que en el tema minero y en el tema de extracción hay en Olavarría. Es decir, en principio nuestra aportación por concretar... La respuesta se centra en la organización del currículum, en la aportación de profesores y en la, re, en la recepción de estudiantes que posiblemente vengan a hacer una parte de su carrera en España. Esos serían los tres puntos esenciales. ¿Dónde surgirían los fondos para solventar ese tipo de intercambio? Afortunadamente contamos con el apoyo del, del sector industrial y de, y de los empresarios de, de, de Olavarría, ¿no? que han sustentado desde un punto de vista económico el, el proyecto. Por otra parte, también estamos buscando fondos europeos o fondos españoles que mediante proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por ejemplo, pues puedan contribuir a que los costes de, de llevar a cabo este, esta, esta tecnicatura pues no sean gravosos para, para la municipalidad o para... ...o para los, los propios estudiantes. ¿no? Y más allá de la Tecnicatura, ¿existe la posibilidad de, de seguir con un doctorado, una licenciatura. Existe, existe esa posibilidad, hay que explorarla en los próximos años, a medir, la Tecnicatura va a ser tres años, en estos próximos tres años tendremos oportunidad... De ver, que seguramente existe, por cierto, ¿no? la posibilidad de hacer cursos de maestría específicos sobre áreas, por ejemplo, de extracción, sobre áreas geológicas, sobre áreas, eh, estudios geológicos profundos, sobre temas medioambientales, sobre temas de ordenamiento territorial. Todos estos son posibles maestrías que se pueden desarrollar a continuación y eventualmente incluso doctorados. Hay una relación anterior en la Argentina de la Politécnica de Madrid, que sería interesante por ahí si la aclaran, que sí. es con la, la Universidad del Sur, para que sepan que somos el segundo lugar en el país en el cual desarrollan su actividad y es la primera vez que lo hacen con un instituto terciario y no universitario. Porque es. Lo que tienen en el... Así es. Hace unos años se inició una relación con la UMPA, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, con la cual ya establecimos un convenio hace varios años, que es igual, es para la confección de una tecnicatura. en minas y energía luego esto fue progresando y ahora mismo tenemos ya una doble titulación de tal manera que los, ya estamos en el cuarto año ¿eh? de, de la ejecución de esta tecnicatura de tal manera que los, ciertos estudiantes que mediante becas puedan ir a España seis meses hagan la tecnicatura en Argentina y luego seis meses en España, obtienen el doble título la tecnicatura en Argentina y un título de ingeniería por la Universidad Politécnica de Madrid Esta misma posibilidad, habrá que estudiarla, pero se puede desarrollar en, en Olavarría. Es una de las posibilidades que cabe, ¿no? Muy interesante para, para, lo, para algunos estudiantes. ¿Ha podido recorrer las explotaciones mineras de, de la zona? Desafortunadamente no, porque vine ayer por la noche, por la tarde, y bueno, tuvimos tiempo de asistir a la cena... que ha dicho el director y fue muy agradable pero, pero tengo que regresar a España esta noche de manera que no... pero prometo que volveré como el general Patton dijo cuando en la segunda guerra mundial volveremos yo respecto de la pregunta que se hizo recién por el tema de los recursos básicamente el ITECO es una fundación se basa los recursos que que, que nutren el ITECO son los recursos generados por la propia matrícula de los alumnos por un aporte importante que viene haciendo históricamente el Gobierno Municipal para, para solventar gastos de, de estructura del ITECO, inclusive aporte de edificios pertenecientes al municipio donde se dictan las carreras, y por un aporte importante que hacen también las empresas a las que miembros de la Fundación. Esto le permite a, a, al ITECO contar con recursos propios, y en este caso en particular las empresas del sector Han aportado para la tecnicatura 25 becas en conjunto, se han juntado las empresas y las cámaras eh, sectoriales, se han hecho un conjunto de 25 becas, que están a disposición de los alumnos que no puedan costearse sus estudios, los cuales por supuesto van a tener, se les va a hacer un relevamiento y van a ser admitidos para aquellos que no puedan pagar una matrícula, que no es inaccesible, pero sale 300 pesos la, por mes la, la carrera, está la posibilidad de que sean becados por las empresas. Estas 25 becas las empresas las pusieron eh, a la fundación para que las administre la fundación como recursos de la fundación y las asigne. Y el hecho de que no se ocupen todas las becas va a permitir generar un fondo para poder becar a chicos que puedan, o a premios al mérito, o a, a los buenos estudiantes para que puedan ir a hacer alguna experiencia en Europa. Así que esto también es un valor agregado de lo que ha aportado el sector empresario para el desarrollo de, de, de esta carrera.